Buen día y hola Paola también, bueno. este, gracias por, por el llamado y un buen día muy... Grande y amplio para toda la audiencia de la radio municipal. Eh, radio pues Kerm... el día feo. Radio Kermés somos. Ay, perdón. Radio Kermés. Sí. Mil disculpas. No, está bien, no hay Pero problema. Dice, como trabajo, ahí hago un programa de la Fundación. Ah, claro. Estaba te... confundida. Perdón a toda la audiencia. Bueno. bueno. Eh, sí, eh, sí. Norma te convocamos porque, bueno, la Fundación está cumpliendo 39 años. Sí, de... que no es poco. Sí, no, es muchísimo. Eh, estaba pensando, digo, nació un año después de la recuperación de la democracia Exacto, eh, sí, en el 83, sí. eh, fue en el 84. Eh, Norma, ¿están con unas actividades más vale para celebrar esto? Claro, estuvimos, mejor mm. dicho, el viernes 21, porque mm. tuvimos que adelantar, en realidad el 28, este viernes, es el, la fecha aniversario. Ah, bien. Pero como por, por temas de programación en el Centro Municipal de Cultura, tuvimos que eh, adelantar la fecha de celebración. Así que fue el viernes pasado, eh, en el Centro Municipal de Cultura, con un marco de, de público muy interesante, muy importante, estaba llena la sala. Y bueno, hicimos una presentación... Eh, celebrativa también de um, un, un video que produjo la fundación ¿Ah? eh, sobre toda la trayectoria de, de los reclamos nuestros y sobre todo leído personalmente por el um, señor Ángel Garay que fue policía de territorios sí. en aquel entonces del 47-48 cuando ya se cortó definitivamente el río Atuel este, por la represa de, de Nihüil o de mm. los Nihüiles, sí. entonces él reclamó ante el general Perón que por lo menos largaran algo de agua, si no todo el caudal que venía antiguamente, pero por lo menos algo porque la gente se iba, algunos se morían, había enfermedades por la mala calidad de lo poco que venía, o directamente porque no tenían nada para beber. Claro. Así que el atuel que proveía también al salado, todo eso era terrible. Eh, Norma, ese video que se puede ver, ¿está subido en alguna de estas plataformas? Eh, mira, creo o... que sí que lo habían eh, subido eh, este, en su momento porque fue presentado el año pasado, mm. pero bueno, ahora lo repetimos, porque claro. está muy importante de ver, eh, porque está leída personalmente con, por este hombre que tenía 100... 101 años en ese momento. Sí, falleció hace poco tiempo, eh, claro, lamentablemente. Y falleció sí. a sí. los dos o tres meses por sí. un accidente doméstico, no porque sí. estuviera enfermo, porque tenía una calidad de vida impresionante. Sí, sí. Y eso que había llevado una vida muy dura claro. en su infancia. Bueno, estar ahí en esa época. Eh, como policía de territorios eh, mm. era muy muy muy dramático era todo un páramo casi estaban desconectados de la civilización viste llegaban los alimentos y los correos una vez por mes y a veces mm. por por cuestiones de de clima no, no llegaban tampoco claro. pero bueno este se superó y bueno para nosotros este hombre ha sido un héroe y bueno cuenta un poco la historia este video de una duración entre 25 y 30 minutos, lo presentamos en un principio y después una charla, disertación con, con PowerPoint de eh, José Tito Gobi, que es un ingeniero en recursos naturales y ambiente y economista ambiental, tiene un doctorado en economía ambiental. Así que con, con este, mapas y demás, hizo una presentación sobresaliente, excelente, bien mm. entendible y bien este, clara y contundente este, la muestra. Mm. Bueno, después estuvo el, el Grupo Cani, eh, muy lindo, eh, que si bien no es folclore pampeano ni es de los ríos, pero bueno, hizo una presentación de folclore nacional, Y después un tema también autóctono, por así decir, que se llamaba Chadiló, sobre una leyenda en, en el pueblo Arranquel. Claro. Eh, Norma, si te consulto, hace mucho tiempo que estás vinculada a la Fundación, vos. Sí, de, del 2010, 2011, por no, ahí, claro. entre, así que hace sí. Bien, y, y si te tengo que preguntar, si te pregunto cuál es el hito, cuál, el momento histórico que vos querés eh, marcar como eh, uno de los fundamentales, de la, además de la Fundación, más vale, de los 39 años, de la, de la Fundación Chadilegui. Sí, de la trayectoria. De la trayectoria. Mirá, Tenemos, eh, Pablo, tenemos muchísimos hitos en nuestra historia. Sí. Este, desde habernos plantado en un principio cuando se cambió un caño por un río, vos sos muy joven, no sé... Si, eh, no, eh, eh, recuerdo el tema de, de, bueno, de haberlo repasado. Bueno, ahí sí. se plantó la fundación, sí. pero bueno, no hubo posibilidades de volver atrás porque era una decisión gubernamental. Claro. Después, por ejemplo... Hemos tenido eh, trascendencia en los tribunales internacionales. Uh -huh. Tribunal latinoamericano que eh, tiene sede en Costa Rica y es internacional, que falló a favor de, de, la, de la pampa por la ausencia del río, el corte sí, de los ríos, sí. sobre todo del Atuel, pero también tenemos el Salado. Uh -huh. Y bueno, este, eso fue muy trascendental porque se hizo una convocatoria aquí en el, en el Consejo Deliberante, sí. este, y bueno, convocó a mucha gente, comunidades indígenas, todo el, el pueblo estaba en esa, en esa reunión. Ahí fue, bueno, una presentación para que el tribunal este... este viera la situación que tenemos, porque al presidente lo pasearon desde la Fundación Chadilegu, lo paseamos uh -huh. en helicóptero por toda eh, la cuenca seca. Claro. Así que él vio in situ toda la situación nuestra. Uh -huh. Después tenemos también charlas, este, jornadas, eh, bueno, encuentros, todo, cosas importantes, aún con gente asambleísta uh -huh. medioambiental. Desde eh, que han venido de Río Negro, de San Juan, Catamarca, Mendoza, Mendoza también tiene un problema con el agua, hay estelas. Eh, asambleas eh, ambientalistas están permanentemente en lucha por eh, defender el agua claro. contra el gobierno mendocino. Sí, sí. Eh, Vos eh. sabés, en eh, norma, que esto que decías de que llevaron a recorrer en helicóptero a la gente del tribunal eh, latinoamericano, sí. Eh, sí. De, bueno, por el tema del Glatuel, eh, y pensaba, digo, esto deberían hacer los integrantes de la Corte Suprema. Bien, claro, llegamos también a la Corte suprema, suprema, pero los fallos, que si bien son a favor de la Pampa, sí. no son vinculantes. Quiere decir que no hay. Eh, sí, son vinculantes. Una, el, el, son, vincul son vinculantes. El tema es que no lo cumplen. Eh. Claro, no, no, no, pero no es vinculante porque no hay una demanda que les cueste dinero. Ah, a eso me refiero. Ah, Igual que lo del tribunal. Los fallos a favor nuestro. El tribunal cuando estuvo en la UBA, que nosotros organizamos un botellazo desde acá de, de la Fuchad, sí. fuimos un montón de gente y bueno, en la mañana se hizo el dictamen, todo la... Mendoza por supuesto no se presentó mm. y a la tarde cortamos eh, la avenida muy céntrica y corrientes o bueno, frente a la casa de Mendoza hicimos un botellazo, pero botellazo... De, de plástico, claro. ellos pensaban a lo mejor que era de vidrio con piedrazo de, de, mm. y todo Así que vallaron todos policías, todos con, con escudos, con gorros, con armas pesadas ¿viste? Cuidando la casa de la Pampa No, nosotros los pampeanos somos tranquilos Y estamos por la vía diplomática, que así nos va Este, el, el reclamo de nuestros ríos, la Corte Suprema ahora hace dos o tres años que está dormida, cuando sí. hubo un fallo este, eh, contundente a favor de La Pampa que larguen tres, tres, sí, tres metros cúbicos, 200 por segundo, que sí. sería un caudal fluvio ecológico como para mantener, y que no sé si llegaría... No sé si llega hasta la reforma, pero hasta el garobo del águila, todo. Santa Isabel llegaría el agua y, bueno, mantener toda la vía diversidad que había antiguamente, cuando corría el río y estaban los humedales. Mm. Así que, bueno, este, no, no, tenemos. Después tenemos una cátedra libre, extracurricular, en la Universidad Nacional de La Pampa. Es sobre el tema de los ríos. Eso también lo propulsó la Fundación Chadileugú. ah Ah, este Ahora el 8 de agosto es el día también, por la, el reclamo del río Atuel, que no sé si es así el título, pero bueno, también se propulsó desde la Fundación y bueno, con el apoyo del diputado provincial en ese entonces, Martín Verón Garay, integrante de la Fundación, se determinó que el 8 de agosto fuera ese día de los reclamos del río Atuel. Claro. Todos son logros y bueno, y se celebra en toda la provincia. Claro. Y sobre todo en las escuelas para eh, hacer el eh, comprender a los niños, eh, algunos docentes también, la situación nuestra y los reclamos eh, verdaderos que tenemos nosotros. Bueno. Hemos estado dando charlas desde que yo entré, en ese año, charlas en las escuelas, en instituciones, en consejos deliberantes, eh, todos este, como para hacer participar a, a, al pueblo y a la gente y a los chicos, eh, valga la redundancia, que entiendan y comprendan la situación de los pampeanos, que nos compete a todos, no solamente a los del oeste, el reclamo del agua. La Pampa es una provincia mediterránea y con escasos recursos hídricos. Mm. Los acuíferos son muy pobres y están casi agotados porque la pampa tiene que, que, que seguir adelante y seguir creciendo, así que la extracción del agua de los acuíferos es bastante grande y bueno, mm. los acuíferos están agotados. Mm. A partir del acueducto, bueno, se alivió un poco esta extracción subterránea. Claro, si nos Pero abastecemos. También es otra cosa que tenemos que cuidar, porque Mendoza siempre está al salto de podernos robar los ríos, mm. los tres ríos, es decir, el salado Chadileubú-Curacó, que empieza por el desaguadero ahí en, en San Luis y Mendoza, y después empieza a entrar en La Pampa como salado Chadileubú-Curacó que llega hasta Puelches y de se sigue corriendo o seguía corriendo hasta el río Colorado para desembocar en el Atlántico. Mm. Bueno, todo eso este, se nos terminó, no existe y la gente eh, está con sed, mm. eh, sed para los animales, sed para las personas, que es lo más importante, no pueden tener cultivos ¿ves? ni huerta, a veces porque no tienen agua. El tema es que también ahora tenemos que cuidar el río Colorado. Como siempre Mendoza, como en general los ríos, eh, nivales, eh, nacen en las montañas por el, el, el, el derretimiento de la nieve, entonces ellos se creen, como tienen las montañas ahí en Mendoza, que los ríos son de ellos. No. El río no tiene dueño, el agua no tiene dueño Y los cauces, si uno los mira desde arriba en un helicóptero, con un dron o lo que sea Tienen, eh, digamos, la llegada hasta el río Colorado claro. Es toda una cuenca Igual que el río, el, el desaguadero salado Chadileú, que es una de las cuencas más grandes no, Yo diría, un, la cuenca más grande del país nace en Catamarca las montañas de Catamarca, ahí casi en el límite de, de la eh, otra provincia de La Rioja, me parece. Sí, que, La Rioja y, también, sí. Bueno, y viene cruzando todo el, este, para abajo hasta llegar al desaguadero, y del desaguadero seguiría por el salado, como dije, Chadile, hubo y llegaría, este, no me acuerdo ahora el, el, la cifra, pero este, el, la, los kilómetros que tiene es... Es una cuenca. Claro, sí. Este, y mirada desde arriba tiene su cauce. Más vale. Pero, viste, a, eh, provincias arriba han hecho represas. San Juan nos perjudicó muchísimo a nosotros. Sí, ha pues, construido varias represas sobre claro, la cuenca. Claro, y tiene eh, ahí en el horno, por así decirlo, a, media, eh, a medio cocinar, este, también otra represa. Mendoza también uh -huh. quiere hacer otra sobre el río, río Diamante. Norma. Y, Sí. Eh, yo te agradezco eh, todos los sí, datos eh, y, y estos hay, hay minutos. Sí, hay muchísimo para ah. contar y defender mm. y concientizar. Bien, mm. eh, te agradecemos estos minutos eh, desde acá de Kermés, no, Norma. gracias eh, a ustedes por ayudarnos a difundir. Mm. El próximo año, en el 24, vamos a festejar los 40 años. Mm. Este, que no es poco. No, más vale. La fundación casi nació con la provincia, se podría decir, sí. y con la democracia. Claro. Normal. Así que bueno. <risas> muchísimas gracias de vuelta. Eh. No, que tengas buen día. Gracias a ustedes, Pablo y, y Paola.